Bueno, vamos a estudiar para el parcial qué se va a hacer de los paradigmas. Ah, sí, pero tratemos de relacionarlos con las ciencias sociales o con los problemas sociales. Entonces e m p e c e m o s a abordar las condiciones que representan los paradigmas para las ciencias sociales, ¿les p a r e c e Sí, está bien. <tose> Las condiciones que tienen los paradigmas son dar una imagen básica al objeto, definir lo que se debe estudiar, las reglas se deben seguir para interpretar las respuestas obtenidas de los fenómenos sociales y dar una solución a esas problemáticas de la realidad. Bueno, entonces ahora miremos la relación de las ciencias sociales con los paradigmas. ¿Y cuáles son los paradigmas? Pues yo creo que son el positivista y el hipotético deductivo. No, no, esos son los mismos. Recuerden que son el interpretativo, el positivista y el sociocrítico. Re la relación que tiene la ciencia social con el paradigma cualitativo es que estudia el fenómeno social para comprender la realidad de un carácter específico, ya que mediante este paradigma muestra por qué el fenómeno ha llegado hasta cierto punto y no hasta otro. Yo hablaría sobre la relación de lo social con el paradigma cuantitativo. Primero, hay que tener en cuenta que este paradigma afirma la existencia de una sola realidad y dice que el mundo se rige por leyes, así que el campo de estas ciencias sociales es limitante porque está alejado de problemas reales, concretos y en determinado contexto, impidiendo ofrecer soluciones a los eventos de la práctica. Pues para mí, el paradigma sociocrítico, a diferencia de otros paradigmas, implica las ciencias sociales <ríe> para dejar de verlas puramente empíricas e inter interpretativas. Además, posee una reflexión crítica y a u t o r e f l e x i v a de las relaciones sujeto-objeto. También, este paradigma parte de la relación de una concepción plural. Pluritaria e igualitaria por creer que los seres humanos son los creadores de su propia realidad en la que participan por sus propias experiencias. Pero el interpretativo aborda de mejor forma los problemas sociales porque parte desde lo subjetivo y busca comprender el fenómeno que se está presentando. Además, busca la realidad natural de los sujetos, estudiando el objeto en su contexto y sin condicionarlo. Ah, pero el paradigma positivista hace todo lo contrario. Busca resultados objetivos que son delimitados por criterios estadísticos para comprobar la validez. Describe las acciones desde la observación y comprobación, condicionando siempre el contexto, buscando describir, mas no comprender. Por esta razón. No resulta factible medir de esta forma las ciencias sociales porque así no sucede en la sociedad, ya que el hombre es subjetivo. Pues yo considero que el paradigma sociocrítico, además de construir el resultado del significado individual y colectivo, tiene tres métodos de investigación donde se tiene una visión activa del sujeto dentro de la sociedad. En conclusión, el paradigma interpretativo es el apropiado para estudiar los fenómenos de carácter social al tratar de comprender la realidad en su carácter específico. Por Último, para terminar de hablar sobre lo cuantitativo, cabe resaltar que los fenómenos sociales tienen carácter único y es mejor hablar de sus tendencias en vez de leyes exactas, como pretende este paradigma. Otra de sus limitaciones para abordar lo social es que segmenta la realidad, reduce el objeto y la sociedad y el hombre se deben abordar de forma holística y general. Sí, ustedes tienen razón. O sea que, en respuesta al paradigma sociocrítico, es la unión entre el positivista y el interpretativo. Bueno, respondamos una última pregunta sobre la compatibilidad entre los paradigmas y sus conceptos. Yo considero que, aunque estos tres paradigmas son opuestos y centrados en teorías muy diferentes, se puede decir que los tres buscan estudiar una problemática que se presente en la realidad y así interpretarla, medirla, explicarla y darle una solución. Pero cada uno lo aborda de manera distinta. Sin embargo, independientemente de su metodología, Todos concuerdan en un punto de vista, obtener conocimientos, conocimientos generación de aportes significativos para la sociedad.